org mm -hmm. <risa> 10 continuamos con el enreando los mañana aquí del estudio de radio pueblo que no queremos mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando acá nuestro productor estrella y también queremos mandarle un saludo a angelito de dios más conocido como sebastiánfernnández este y al mono eh, más eh, actor un actor este el mono este que están haciendo algunos trámites y no pudieron venir hoy después podemos pasar o no había el link de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 Eh, estirar un poquito más eh, Pachi es su primer primer programa conduciendo, así que está un poco nervioso así, este, ¿Cómo te sentís? ¿Podemos hacer una entrevista a Pachi? Hasta eso, no? ¿Qué te parece la primavera sin Monsanto? Este... No, creo que es importante el tema la unidad, la organización para todas las luchas que se van dando en torno a todo lo que es el medio ambiente la lucha en contra el tarifazo la lucha por la por la salud pública y gratuita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 Están haciendo tatuami, te muevo y se ve pues, bueno. es. es superable, David lo superó, así que después ya no claro, va a hacer esa. Ya, después como leer. que no te importa, te equivocás o decir otra <risa> ¿Ya cosa. Ya no te importa. <risa> <risa> Oiga, no claro, eso después. No. <risa> bueno, te importa menos. <risa> che, vos sabes que también este parte de este festival que estamos hablando de eh Primavera, Primavera de Simón Santo. Santo era este pedirle a la intendenta de Malvinas Argentina que se exprese, digamos, eh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 sin temps se rastranen cuando he podido de las almas sin lejos de su creación son de los pueblos enteros que, y, y, y, viviendo alejado y, de de realidad? Realidad? quiero creer que en algún lugar hay gente haciendo real eso es